Bueno, se acerca de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a meditar un poquito en lo que están registrados、eh, en los libros de la primera carta de Juan, junto con lo que escribían a l g u o los s de algunos de los, algunos de los este, escritos, como en el libro de Mateo. Voy a invitar a que hablamos e l libro de Mateo. Mateo, capítulo 26, verso 57. Hasta el versículo 68, por favor. Los que habían apresado a y e s h ú a lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro lo s seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el sanedrín. Buscaban un falso testimonio contra Yeshua para que lo mataran. Pero a pesar de haberse presentado muchos testigos falsos, no lo hallaron. Por fin se acercaron dos que dijeron: Este dijo, Puedo derribar el santuario de Dios y reconstruir en tres días. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: Nada respondes de lo, de lo que estos testifican contra ti. Pero, pero Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mashías, el Hijo de Dios. Yeshua le dice: Tú lo has dicho. Y además os digo: Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros le dieron bofetadas diciendo, profetízanos, Mashiach. ¿Quién es el que te golpeó? Gracias. Como podemos ver en esta parte de la lectura,、eh, podemos observar este, que realmente el Mashiach,、eh, cuando nosotros h a c e m o s la lectura, Eh, se burlaron de él, menospreciando este, la importancia que tenía este varón en Israel. e s uno de los más grandes profetas y era un, un varón en el cual este, se le había dado el título de m a s h i a c u a n d o el sacerdote, el sumo sacerdote, se acerca ante el m a s h i a le pregunta: la pregunta es algo importante. Es importante porque cuando nosotros observamos a, a este personaje, él hace una pregunta que, que si el Mesías la respondía,、eh, como dijeron ellos, era digno de muerte. Y era digno de muerte por estar este, falseando las escrituras. Para nosotros, el oír al Mesías, ¿qué es el Mesías? Bueno, para el mundo entero el Mesías siempre será el Mesías y todos lo tendrán como el Mesías dentro de los grupos cristianos, dentro de los grupos mesiánicos,、eh, en una forma general, m a s h i a en las vidas de cada uno de ellos es importante. No será así con aquellas personas que ya no creen en él. Acerca de lo que estamos mencionando, este. Decir que es el Mesías para el mundo cristiano. El mundo cristiano y en el mesianismo mencionábamos acerca de que ellos también creen en el Mesías. Y hay un grupo en el mesianismo que ya no c r e e Y no creen por causa a de e s t de esta enseñanza. Porque a través de miles de años,、eh, para el judaísmo o para los grupos que no son creyentes en el Mesías. Esta es una blasfemia muy grande.、Eh, acordémonos que al Mesías, escribí que él es el Mesías, perdón, no sé, pero a l g o como un micro abierto. No sé de dónde venga el ruido. Pero bueno, sigamos adelante. El Mesías, este. Para muchos s e r á el Mesías y no importa si tenía que cumplir algo, si tenía que hacer algo, no importa. Para algunos el Mesías es muy importante los eventos que tenía que ir este viviendo para poder aceptar que e r el Mesías. Para el judaísmo e r algo muy importante la secuencia que pensaban ellos que tenía que venir el Mesías para poderlo aceptar como el Mesías. Ahora, dentro de nosotros, para los que hemos estado un poquito con el pueblo judío o conociendo un poco de la doctrina o el mesianismo, podemos encontrar dentro de estos grupos que el Mesías tenía que ser ungido por un Cohen, un Cohen el cual tendría que,、eh, que ungir a este, a este Mesías. Pero lo que nos llama la atención es que cuando el sumo sacerdote le pregunta al Mesías, Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente, versículo 63. Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero recordando esta palabra que se le aplicaba aquí al maestro, le preguntaron que si era el Hijo del Dios viviente. Y cuando les preguntado, ¿eres el, hijo de lo, ¿eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Para algunos mesiánicos que han meditado en la palabra Elohim, muchos que eran cristianos y que pasaron del cristianismo al mesianismo, rechazaron al maestro por causa de una doctrina judía, una doctrina del judaísmo, una doctrina del judaísmo. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a hacer una meditación en esta palabra, cuando el Mesías le dice y le responde: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de l o h i m viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. q u é más necesidad tenemos de testigos? h aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. No necesitaba que otros hablasen i que le argumentaran delitos y pecados. Para el judaísmo era más que suficiente haber escuchado al Mesías decir que él era, le dice, tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Ojín. Nosotros podemos este, observar que en el libro de e z e q i e l Cuando se refiere, ven tú, oh hijo del hombre, encontramos a los profetas y en el judaísmo es conocido que el hijo del hombre, el hombre en todo caso, sería el Elohim de Israel. Entonces, cuando empezamos a observar si el Mesías era digno de muerte por haber dicho, yo soy el Mesías, el hijo del Dios viviente, acordémonos que fue una de las cosas que no nada más es parte del Sanedrín. Sino que también sería parte de la enseñanza que tendría el judío. El simple hecho de decir yo soy el hijo de Dios, o sea, el hijo de Dios, el judaísmo le quiso dar muerte en, la, en el tiempo que el Mesías enseñaba. Juan capítulo 10, versículo 34, 33 al 35, por favor. Al Mesías no le apedrearían dándole muerte por buenas obras, sino le darían muerte por la blasfemia, porque Se hacía pasar por el hijo del o h i m y se hacía parecer Dios. Entendemos que esta expresión acerca de que Él era el Dios, el Elohim, son las cosas que nos hace pensar, porque el judaísmo es una de las cosas que nunca le iba a aceptar a un hombre, que un hombre se autonombrara Elohim. Capítulo 10 del libro de Juan, versículo 33 a l 35, por favor. Le respondieron los judíos: Por buena obra no te peleamos, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua les respondió: No está escrito en vuestra ley, Yo dije, Dios soy. Si llamó Dios es a aquellos a quienes llegó, a, llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, Blasfemas, porque dije, Soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi padre, no me creáis. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 30. Ah, ya, me pasé. Sí, entonces cuando nosotros observamos, el Mesías, por haber dicho la palabra que él era el hijo del Ojín, que él era el que, era el, el que venía como el hijo del Ojín, Para cualquiera era lógico decirse, está autonombrando Elohim. Por eso les responden los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. El mismo Sanedrín le dio muerte al maestro por una blasfemia que para ellos era blasfemia, el haberse autonombrado hijo de Elohim. Pero describe, pero tú siendo hombre te haces Elohim. Capítulo 10, verso 34. Yeshua le respondió: No está escrito en vuestra ley, yo dije, Elohim sois. Y si llamó Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, al judaísmo, a Israel, fue a quien llegó la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Al cual el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú b l a s t e m a s Porque dije, hijo de Elohim sois. Entonces,、eh, para nosotros entender que el judaísmo no iba a aceptar esta enseñanza, porque el, el oír a un hombre decir yo soy hijo de Elohim iba en contra de lo que se había enseñado durante miles de años. Para el judaísmo, para ellos, no había más que solo Elohim. Y eso lo podemos nosotros encontrar. En los libros que ellos interpretan de esta manera, como en el caso de Deuteronomio 6, versículo 4 y verso 5, verso 4, perdón, ellos ahí、eh, describen que por causa de este versículo、eh, se está mencionando que no hay más de un solo Elohim. Entonces, para nosotros, cuando vemos este tipo de cosas,、eh, ellos enseñan que no hay más Elohim, pero la misma raíz hebrea, Elohim, fue traducida en un plural. Por tanto, la enseñanza del tiempo、eh, del rey David, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo de, ya s e a los reyes de Israel o los reyes de Judá, o en el tiempo de los gobernadores,、eh, no había más que un solo Elohim, un Elohim del cielo y de la tierra, un Elohim Shaddai, un Elohim todopoderoso, nada más uno. Cuando el Mesías le preguntan, tú eres el Mesías, el hijo del Ojín, y él dijo, tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Ojín. Cuando ellos escuchan esto, para ellos es una blasfemia muy grande. Por eso vamos a tratar un tema en específico, un tema en específico, el cual cuando nosotros lo meditemos, nos daremos cuenta por qué es importante meditar en la Escritura y estar comprendiendo cada una de las enseñanzas. Porque, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, si nosotros citamos las escrituras, nos daremos cuenta que el poderoso nos está hablando para que nosotros nos sometamos a su voluntad y no creamos en los falsos profetas. Pero para no creer en un falso profeta, lo nada más es decir, yo creo en, en él, yo creo en esto. Si el mundo entero en el cristianismo creen en el Mashiach, aceptan un Mashiach, pero sin saber que era de la tribu de,、Benjam、de, la tribu de Judá. Aceptan a un Mashiach que, que es de, de Nazaret, que no tiene nada que ver con los judíos, sino con la tribu del norte Israel. Estamos encontrando que mucha gente hoy en día le llama Yeshua de n a z a r e t Y le llaman Yeshua de Nazaret porque describe la escritura que así tenía que ser llamado. Pero nosotros, al observar este tipo de cosas, nos daremos cuenta que la misma gente que practica o que cree que es Yeshua de Nazaret y que cree en esta enseñanza de Mashiach, vamos a darnos cuenta que no coincide ni con el judaísmo ni coincide con lo que la escritura describe. Porque la primera carta de Juan, en su capítulo 4, vamos a leer lo que escribe ahí en el verso 1 hasta el versículo 4, y vamos a poder observar. Perdón, hasta el 5. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 5, por favor. Vamos a poder comprobar que en los escritos se ha transmitido una enseñanza de una mala forma y equivocada. Una enseñanza que no se apega a lo que los profetas y el mismo Mesías ni los discípulos trataron de transmitir. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 al 5, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu. Sino probar los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el m a s h i h a venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Dios. Y este es el Anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis sentido. Pues mayor es el que está entre vosotros que el que está en el, in, en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de enseñanzas、eh, acerca de lo que trata de transmitir Juan, Juan está describiendo: Amados, no creas a todo espíritu, sino hay que probar a los espíritus. Porque muchos falsos profetas, estos espíritus, están enseñando una doctrina de error, una doctrina de demonios, como lo describe la primera carta de Timoteo 4, 1. Ahí pueden pegar el versículo, por favor, en el cual estos espíritus enseñan doctrinas de demonios, una doctrina en la cual debemos de guardarnos. Pero hay que hacer la diferencia entre un espíritu. Que no es de Elohim y un espíritu que es de Elohim, por eso describe: Amados, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. No se diga en este tiempo, una multitud de falsos profetas han salido. Ya nos pegamos n primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán. Quiere decir que se van a rebelar en contra de lo que ya se ha enseñado. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues si nosotros escuchamos estos espíritus de error, una de las primeras doctrinas en el tiempo de Mashiach era no creer en Mashiach. Pero no dependía el q u e si creíamos o no creíamos. Para el judaísmo y para el creyente judío, iba a ser algo muy complicado y para los hijos de Israel, ya que. En la es, esencia de la enseñanza se estaba transmitiendo una doctrina que iba a empezar a, a hacer división en el pueblo. Describe: Amado, no c e a s a tu espíritu, sino probar a los espíritus s、si、son de Loquín, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el espíritu de Loquín. Todo espíritu, y habla de aquellos que enseñan, todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne. En el Mujín, ¿qué tiene que ver si vino en la carne o no? Si le damos un versículo al católico, o le damos este versículo al cristiano, o le damos este versículo al mesiánico, el mesiánico los demás van a decir: Ah, sí, sí vino en carne,、eh, nació allá en Israel y fue hijo de María, de Miriam. Te van a decir los mesiánicos, te van a decir los cristianos: Sí, dice, fue hijo de María, nació allá en Israel. En eso depende la enseñanza, no depende el hecho de decir que si vino en la carne o no. Hay que entender el punto, el porqué. Acordémonos que el sumo sacerdote le preguntó: ¿Tú eres el Mesías, Hijo del Dios viviente? Entonces, aquí lo que está importando es de que él e s el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cuando se pregunta a uno, el Espíritu de Elohim describe así: í Todo espíritu que confiesa que Yeshua es venido en carne es del o h i m Entonces, preguntamos a mi hermano Miguel, le vamos a preguntar a mi hermano、eh, Marcelo, y le vamos a preguntar a los católicos y al cristianismo: ¿el Mesías vino en carne? Y la mayor parte vamos a decir sí, ya sea cristianos, sea me mesiánicos, todos vamos a decir que sí. Pero ese no era el problema en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Juan ese、no、era el problema. Mucha gente ha enseñado que el anticristo vendría en estos tiempos. Es bien cómodo mencionar el anticristo en estos días, porque debemos de poner cosas gravosas para cuando el Mesías venga. Pero eso no es lo que está enseñando el Escrito, porque describe en el verso 3: Todo espíritu que no confiesa que y e s u a vence en carne no es de Loquín. Este es el espíritu del anticristo, el antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene. Y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Elohim y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero si nosotros entonces estamos este, meditando en esta palabra que estamos viendo aquí, podemos considerar entonces que lo que describe el libro. Es que nosotros tenemos que entender que hay que vencer al mundo. Pero acordémonos que el Mesías estaba en Jerusalén y estaba en Judea y le decía: Estos están en el mundo, más no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Mesías vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si el Mesías vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el mundo no se está refiriendo a Roma, ni a Grecia, ni a Antioquía, ni a Eh, eh, ni a este f i l i c i a ni al Ponto, ni a Capadocia, ni a Egipto, no se está refiriendo a los pueblos que estaban alrededor, ni a Jordania, Arabia Saudita, se estaba refiriendo específicamente del pueblo judío, ni del pueblo de Israel. Voy a invitarlos a que peguen la primera carta de Juan, capítulo 4, o el verso 6, se escribe de esta manera. Peguen el lechayo, lo leo ahorita. Nosotros somos de Elohim, describe la escritura. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu, del anti, perdón, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de, de error. Ahora, si entendemos el punto, el antimesías. No está refiriéndose a un hombre, no estamos hablando de la antimedías como de una persona. Mucha gente malinterpreta, no estamos hablando de una sola persona. No es como la carta a los tesalonicenses cuando está hablando en su segundo capítulo, en su capítulo 2,、eh, la segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4, que está hablando de uno. Ahí dice que se manifestará el Hijo de pecado, el Hijo de perdición, pero habla de uno. A diferencia de lo que describe aquí el capítulo 4, 1: dice, Amado, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son del o h i m porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el espíritu del o h i m Todo espíritu que no confiesa que el, que el Mesías es nacido en carne no es del o h i m Entonces, nosotros cuando observamos. Este espíritu del de Mesías que está manejando la escritura, no estamos hablando de uno, estamos hablando de varios, estamos hablando de muchos. Si nosotros probamos a una persona y le decimos, el Mesías vino en carne, si le damos el versículo, todos van a decir, sí vino. El problema no es de que haya venido en la carne. Lo que no entiende la gente cuando Juan está describiendo. Hay que preguntar, hay que probar, ojín, ¿en dónde nos vamos a dar cuenta? Cuando nosotros preguntamos y decimos, ¿el Mesías es venido en carne? Pues todos diremos que sí, porque la Escritura nos está describiendo que tenemos que decir que sí. Ahora, el problema no es que haya venido en carne, el problema es lo que describe la Escritura acerca de él. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. En el principio e de Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era e Logos. l En un principio, Éste estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. d Escribe ahí en el versículo. Si nosotros este, empezamos a checar estos versículos en las diferentes versiones, dependiendo del grupo mesiánico o el mesianismo, o Vamos a encontrar, si alguien puede pegarle esto por ahí a mis hermanos del Facebook, mi hermana k e n d y o a alguno de mis hermanos, este, les, les agradezco mucho porque ellos no pueden conectarse a Skype, por favor. El link que pegó nuestra mano Miguel, por favor. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Para algunos mesiánicos creyentes en el Mashiach, no están de acuerdo con este verso. Porque este versículo va en contra de la doctrina que se ha enseñado durante miles de años, es contra la doctrina del judaísmo. Porque este versículo está diciendo que ese verbo era Elohim. Entonces, para ellos, como no les cuadra este versículo, voy a invitar a alguno de mis hermanos que pegue alguna versión que describa palabra o la palabra d a v a r Van a encontrar en alguna versión que diga d a v a r o que diga palabra. Entonces, el, el verso describe en el principio esa palabra, o verbo, o davar, o como se le quiera mencionar. Voy, a mí no me importaría modificarle la palabra, me importa no modificarla porque la e s c r i t u r a me manda no a modificarla. Pero lo digo por causa de la gente que modifica este versículo. Ya sé que le pegue palabra de abar, le p e g u e verbo, le p e g u e torá, le pegue la palabra que se le antoje a ella, la palabra, como le dio mi hermana Sara, eh, eh, la palabra diría, que dice logos. La palabra logos fue traducida como verbo y también fue traducida en diferentes.、Eh, Fue traducida en diferentes versos como,、eh, como Dabar o Torah, etcétera, etcétera. Como en el caso de Cristo, mi hermano Marcelo pegó el versículo palabra. Incluso comentando acerca de este mismo verso, la palabra Yahweh no aparece ni en el escrito, viene la palabra Elohim. No sé por qué la idea de querer modificar palabras cuando no vienen en una traducción y ni siquiera se apega a los escritos hebreos ni se apega a los, a los escritos griegos. Pero esa es la intención del mesiánico. No del mismo, porque la gente es enseñada. Es la intención de los que traducen los libros para introducir sus doctrinas. Así como la Iglesia Católica metió su doctrina en las Biblias. Manera, de la misma manera hoy en día las diferentes traducciones están metiendo sus criterios, su pensamiento, porque la palabra que viene ahí, c u r i o s no se traduce como yo, jey, bajé y en los versículos de toda la escritura del griego fue traducida como señor. Entonces, cuando describe en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim, este era en el principio con Elohim. Te está describiendo que era el Ojim. Ahora, para algunos describen que es la t o r á En el principio de la t o r á y la t o r á era con el Ojim y la t o r á era el Ojim. Este era en el principio el con el Ojim. Ellos dicen que esa era la misma t o r á viviente. Esa era la t o r á viviente. Lo que no pueden ellos modificar es lo que describe el verso 14 del mismo libro de Juan, capítulo 1. Cuando ellos tratan de desvirtuar, están haciendo lo que dijo este, Pedro en, de, de, en su carta a Pedro, cuando describe que también como los antiguos escritos torcieron, también torcen estas mismas palabras de los escritos griegos. Y lo hace porque ellos quieren introducir sus herejías, quieren introducir doctrinas que llevan a la perdición. Por eso, cuando nosotros observamos este tipo de enseñanzas, vemos que realmente el hombre quiere modificar la palabra de acuerdo a su pensamiento. e l Señor dijo: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Juan capítulo 1, verso 14. Si yo le pongo tabar o le pongo este Torah, le pongo este, La palabra griega, que es este logos, o la palabra palabra, ahí donde describe, y, en el, y aquel verbo, y aquella palabra, aquella t o r á aquel Dabar, fue hecho carne. En el capítulo 1 de Juan, verso 14, describe, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, primer punto. Algunos mesiánicos dicen: es que la Torah viviente está todavía de Shabbat en las sinagogas y el rabino las lee. Ah, bueno, vamos a dejarlo ahí. Dice que se hizo carne. Le dices tú: ¿Cómo es que se hizo carne? No te da la respuesta, pero lo impresionante es que dice: y, ven, y vimos su gloria, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el verso 18 del mismo versículo está describiendo que él es el único que le ha visto y que le testifica. Ellos tienen toda la intención de torcer este escrito como se torcieron los escritos antiguos. Voy a invitarlos a que leamos lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, por favor. Como también habla de eso t en todas las epístolas, en las, cuales hay algunos, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes hacen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Solo era el 16, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces describe, casi en todas las epístolas, hablando acerca de Saulo. Hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición p r o p i ó n Entonces, cuando nosotros observamos,、eh, vemos acerca de lo que describe que los escritos fueron torcidos. Eso no quiere decir que hayan sido manipulados en el aspecto hebreo. El hebreo no se puede modificar y torcer, pero sí en las interpretaciones, en las traducciones, todos los escritos son traducidos y torcidos de la manera como el traductor quiera. Ahí es donde encontramos que a veces ponen palabras, en el hebreo ponen palabras griegas, en el hebreo ponen palabras latinas, en el hebreo ponen palabras castellanas, ponen palabras、eh, de Alemania, y tú dices, bueno. ¿Por qué tanta mezcolanza? Ah, pues ponen todas estas mezcolanzas. Porque eso es lo que hacen los traductores. Y ellos traducen de acuerdo a lo que ellos creen o piensan. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es entender que los escritos no deben de ser torcidos. No importa que sean griegos. Hay que buscar la respuesta de los escritos griegos de lo que estaba describiendo el hebreo. Por eso nosotros, cuando observamos acerca de lo que describe. Así dice, los indoctos e inconstantes, torcen las escrituras, así como torcieron los escritos antiguos, torcen estos nuevos escritos para perdición de sí mismos. Lo importante acerca de ello es que estamos encontrando、eh, en el escrito de Juan, en su capítulo 1, verso 14, describe que él. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Por eso, nosotros, cuando empezamos a escudriñar, podemos observar que hoy en día la gente, en el tiempo del Mesías, el antimesías, Iba a querer trastornar la escritura. ¿De qué te sirve que te den el versículo y que te digan, oye, hasta aquí dice la escritura que todo espíritu que no confiese que Yeshua es venido en carne, no es de Elohim? Y la gente dice, ah, no, sí, yo sí creo que v i e n e en carne. Todos te van a decir que v i e n e en carne, porque sabe que、si、es el contrario, el versículo te estaría diciendo que eres el anticristo, la, eres el antimesías. Entonces, este, la gente no te va a aceptar el decirte a este. No, yo no creo que haya venido en carne. Todos van a aceptar que vino en carne porque nació en carne. La diferencia es cuando se cumplen las profecías. Por eso, en el libro de Mateo, en su capítulo 1, del verso 20 en adelante, vamos a poder encontrar este tipo de cosas. Vamos a encontrar este tipo de enseñanzas, las cuales nos describen por qué causa pasaron estas cosas. Pero antes de que vayamos para allá, voy a citarles un versículo que me invita uno de mis hermanos a leer. Jeremías capítulo 8, verso 8 al verso 9. Jeremías 8, del verso 8 al verso 9, por favor. Que es de lo que e s t a m o s hablando de, acerca de lo que hicieron con los escritos. Eso es lo que pensaban de la Torah. Vamos a leerlo, por favor. ¿Cómo podéis decir, somos sabios, la ley del Señor está con nosotros? Cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría, pues, podrá haber en ellos? Y hace es la expresión: ¿Qué sabiduría, pues, habrá en ellos? ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? ¿De qué te sirve tener la Torah? La misma idea que están tratando de plasmar en el libro de Juan. En el, dice, en el principio era la Torah y la Torah era con nosotros, y la Torah es con el o h i m Esta es la Torah es con el o h i m Y hacen, es, hacen ver una doctrina que no es la que trata de transmitir los libros. Porque el verso 14 dice: Y aquella carne, y aquella carne,、eh, llámenme a mi hermana Magui, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria gloria como del unigénito lleno de gracia, verdad. Entonces, nosotros, cuando vemos este pasaje, nos está diciendo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Los falsos profetas, los escribas, los que hoy en día nos han traducido los libros del hebreo y del griego para traer esos escritos al, al, al castellano. Los libros tuvieron que pasar por Grecia, por Roma, han tenido que pasar por este, Alemania, y resulta que es una mezcolanza de idiomas que, cuando viene toda esta información hacia acá, todo lo distorsionan y todo lo traducen de acuerdo al, al, al placer del traductor, al placer del escriba, como lo estamos viendo ahorita en Jeremías. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente le ha cambiado en mentira la pluma mentirosa del escriba. Los sabios se avergüenzan, se espantaron, fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría tienen? Entonces, nosotros, nosotros sabemos entonces que hay que tener cuidado con el traductor. Hay que tener mucho cuidado con los traductores. Porque los traductores、eh, traducen de acuerdo a un pensamiento, traducen de acuerdo a una creencia. De eso es lo que tenemos que guardarnos, como dice la carta de Juan. Amados, probar a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Pero para que yo pueda probar al falso profeta, tengo que entender por qué el Mesías h venido en carne. El propósito no es que haya nacido en la carne, el propósito es lo que traía detrás el hecho de haber venido en la carne. Porque ese es el punto que estamos tratando de entender. Porque cuando nosotros leemos el libro de Mateo, en el libro de Mateo nos está describiendo acerca de lo que él iba a tener que hacer como el hijo de los i n v i d i e n t e s Voy a invitarlos a que leamos el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 25, por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo, engendra porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del, del sueño, hizo como el ángel del Señor le ha b í a mandado y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Yeshua. Si nosotros leemos el libro, el ángel le está diciendo que llamara su nombre Manuel y de pronto le ponen Yeshua. ¿Cómo es posible que la gente, o en, el,、eh, en el, la enseñanza, si nosotros sabemos que son palabras hebreas y que v i e n e de un punto hebreo, sabemos que la palabra Emanuel significa con nosotros Elohim? No era necesario llamarle Elohim o q u、no, Emanuel porque es de que él ya estaba con los hombres. Por eso es que se le da el título d Emanuel. ¿Cómo se las gasta la gente para tratar de, de esconder estos versículos? Si Yeshua es llamado Yeshua, no es porque sea ese su nombre. Ese es el propósito que vino a hacer el Mesías, a salvar al mundo. Por eso se llamaba Yeshua, porque Él es el Salvador. También se le dio el título de Yeshua, porque Yeshua, este, perdón, Emmanuel, porque Emmanuel quiso ir con nosotros, Elohim. Por eso también se le da el título de Mashiach, porque se le da el título del ungido. El ungido por parte del Ojim, porque eso fue lo que dijeron los profetas. Y que tenía que ser de la tribu de Judá. Y que tenía que nacer en Belén de Judea, no de Nazaret. Si le llamas de Nazaret es porque no entiendes que en la escritura te describe que era de, de Belén de Judea, no de Nazaret. Hoy en día, las diferentes doctrinas y las diferentes formas de pensar hacen entender que el Mashiach no es el Ojim. Pero si el mismo nombre y el mismo título de que Él es Elohim, eso es lo que nos está interesando: que Él es Elohim. Y si Él es Elohim, entonces nosotros lo que tenemos que entender en el versículo, porque la palabra Emanuel de quiere decir Elohim con nosotros. Entonces, nosotros creyentes en el Mashiach entendemos que Mashiach tiene también el título Emanuel, porque es Elohim con nosotros. Por eso nosotros nos acercamos y entendemos. No como el judaísmo cuando vio a Mashiach y dijo: Yo soy el hijo del o h í n a la s i a si le querían matar. Nosotros hoy en día, creyentes en Mashiach, sabemos que Mashiach es el o h í n pero es el o h í n por lo que dicen los profetas, no por lo que dicen los antiguos hombres, no el judaísmo ni Israel, sino lo que está escrito por los profetas. De tal manera que por eso con risa, y pensando él en esto, he aquí un ángel de l Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, a Miriam, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Es dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le dice Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá, el profeta fue Isaías. He aquí l a v i r g e n concebirá y dará un, a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es e l o h í n con nosotros. A pesar de que el pueblo mesiánico y los creyentes están observando este tipo de cosas, Ellos se van a resistir a este evento. Y se van a, a, este, a anteponer a la enseñanza, porque la doctrina del judaísmo de miles de años atrás era creer en un solo Elohim. Pero ellos no consideran todos los versos que habla acerca de que no había un Elohim, sino dos. No había dos, sino tres. No había tres, sino cuatro. No había cinco, sino diez. De 10, 20 y de todos los Elohim que habían en Israel, los mismos ídolos paganos, los ídolos de piedra, los ídolos de madera, también eran los Elohim y también fueron los Elohim de Israel, porque así lo quiso el pueblo. Pero es porque malentienden el sentido de la palabra Elohim. Si bien entonces nosotros ponemos atención a lo que significa Manuel. Nosotros podemos encontrar que en el libro de Isaías, en su capítulo 7, verso s 14 y 15, venía hablando de esta profecía que está mencionando aquí en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Por eso describe el verso 24: Despertando José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a Miriam como mujer. Verso 25: Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Yeshua. Sabemos que el título Yeshua no es el verdadero nombre del maestro, porque sabemos que tendrá un nuevo nombre de acuerdo al libro de Apocalipsis. Pero lo importante es acerca del nombre Emanuel. De nosotros podemos observar, nosotros podemos observar en el libro de Mateo, Mateo capítulo 4, voy a invitarlos a leer del versículo 5. Al versículo 7, por favor. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice: Ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Yeshua le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Acordémonos que en el versículo 1, el que tenía que ser tentado por el diablo era Mashiach. Lean el capítulo 4, verso í c u l 1. Entonces Yeshua, Yeshua fue impulsado por el espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Yeshua tenía que ser tentado del diablo. Por eso nosotros vemos que cuando está el diálogo, le dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el f i n á c u l o del templo. Y le dijo: Si eres el hijo del e o h i m échate abajo, pues está escrito: a sus ángeles mandará c e r c a de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Yeshua le dijo: Está escrito también: No tentarás al Señor tu Elohim. Sabemos que el Mesías, a través de los escritos, Mashiach es Elohim. No porque lo digan los escritos griegos. Sino porque los dicen los mismos escritos hebreos, así haciéndonos <coughs> ver acerca de que él es el Elohim que mencionan los escritos antiguos del hebreo, no los escritos nuevos que estamos viendo de Mateo al libro de Apocalipsis. Algunos se niegan y totalmente hacen un, un punto en el cual no quieren aceptar que Mashiach es Elohim, y no lo quieren aceptar porque no quieren obedecer al poderoso. Por eso el libro de Pedro describe que así como tuercen los escritos antiguos, también estos nuevos escritos, para perdición de ellos mismos. No podemos nosotros evadir o pasar por alto lo que está escrito. No puede ser quebrantada la palabra del poderoso. Para aquellos que quebrantan, tuercen la palabra del poderoso, tendrán su respectivo pago. Porque está escrito en el mandamiento que no se debe de adulterar la palabra. No se le debe de añadir ni quitárselo. Por eso nosotros, cuando empezamos a observar acerca de lo que está registrado, podemos observar que el Mesías es e l o h í n Si nosotros no quitamos la doctrina del judaísmo, no quitamos la doctrina del cristianismo, y no nos enfoquemos acerca de todos los escritos que están, cada quien va a enseñar lo que mejor le parezca. Él tenía que ser tentado por el diablo, y m a s h a c le describe: No tentarás al Señor tu e l o h í n a quien estaban tentando es a Él. Por tanto, él es el Elohim que está describiendo los libros. Encontraremos entonces que el que está tentando al Mashiach, el que está en contra del Mesías, eran los mismos príncipes de la casa de Israel. Los mismos judíos eran los que estaban en contra de Israel. Pero esto no era de todos, porque muchos judíos y muchos creyentes de aquel tiempo creyeron en el Mesías. Muchos de ellos creyeron a lo que está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Muchos creyeron de Israel en el Mesías. Y muchos de ellos fueron endurecidos a lo que dice Romanos, capítulo 11. Y no porque lo diga Romanos, sino el mismo profeta Isaías había descrito que el pueblo iba a endurecer su servicio en el tiempo en el que el Mesías estuviera enseñando. Nosotros observamos acerca de lo que profetizó Isaías. o El mismo profeta Ezequiel o Jeremías, y transmitían también o sea, s acerca de lo que pasaría con esta nación que e s t dura de servicio. Pero hoy en día hay una multitud, no nada más de creyentes judíos que no creen en Mashiach o que no creyeron en Yeshua, el Mesías, el Hijo de los i m vivientes del tiempo en el cual nació, sino que hoy en día una multitud creyentes en el Mesías, creyentes en Mashiach. Están truciendo los escritos porque no quieren aceptar que m a s h i a era Elohim por causa de la doctrina judía. Y algunos de aquellos que saben que Yeshua no era Elohim, hoy en día han dejado de creer m a s h i a y han dejado de aceptar al Mesías como Elohim por causa de que él se autonombró Elohim. Saben bien que el m a s h i a fue un blasfemo porque han creído en la doctrina judía. Por eso nosotros. Vuelvo a repetir, no en contra del judaísmo, bendito sea el pueblo judío y bendita la nación de Israel. Pero hoy en día no existe Israel como nación. Bendito a todos los que son descendientes de los lomos de Jacob. Bendito sea el pueblo judío para que no malinterpreten la gente que e s t o hablando y soy antisemita, anti antipueblo judío. No soy eso, no soy eso, porque muchos malentienden. Porque c i t ó los escritos de esa manera, piensa que yo odio al p u e l o judío, están equivocados. En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 25, en el capítulo 25, se dijeron estas palabras en el versículo 9: Una profecía que se cumpliría porque describe y se dirá en aquel día. Donde está registrado este versículo es en el libro de Tito, y en ese fue el momento que se registró esta parte de la escritura. Ahora vamos para allá. Isaías, capítulo 25, versículo 9, p e r describe ó n isaías capítulo 25 v r í u l o 9 d e s c de esta manera: chequen la palabra salvación en la última parte y observen todo lo que está d escribiendo el versículo. Peguen la palabra hebrea salvación, la última palabra salvación. Aquel día se dirá: He aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado. Él es el Señor en quien esperamos. Regocijémonos y alegrémonos por su salvación. Tal vez para todo el judío o los mesiánicos, hay una lógica para distorsionar y hacer torcer los versículos. No hablo tampoco mal de todo el mesianismo, ni estoy e l mesianismo en una forma agrupada. Si alguien está molesto con alguien, es el Elohim de Israel, está enojado con alguien. Porque no están cuidando las palabras que están ocupando y no están cuidando acerca de la doctrina. Ellos podrán decir que este versículo no tiene nada que ver con el versículo que está registrado en Tito, en su capítulo 2, verso 13. Peguen el versículo, por favor, mis hermanos. Peguen otra vez Isaías 29, 5, y posteriormente peguen el versículo de Tito 2, verso 13. Para que vean por qué el versículo encaja, <ríe> por qué el versículo, uno está diciendo de un tiempo futuro que se dirá, y el otro está diciendo, esta es la palabra que estábamos esperando, esta e r a la palabra que fue dicha. Por eso nosotros encontramos que este verso describe, y te dirá en aquel día, ...eh aquí es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará, este es el Señor. Como dijeran los, los mesiánicos, este es Yahweh, este es el Yohei b a j é i a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en Yeshua, en el Salvador. Eso es lo mismo que dijo Tito, aguardando la esperanza bienaventurada. Isaías fue el que dijo la palabra bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Yeshua, el Mesías. ¿Por qué tan, tan, tanta necedad por parte de los grupos? ¿Por qué tanta dureza en los grupos? Si la misma escritura en Isaías está hablando del mismo Yeshua, que sería su salvación. Este es el Señor, este es el Yoheba Hei. Y nos, y, nos, y nos gozaremos en su salvación. Este es el Elohim que le hemos esperado. El profeta Isaías está hablando del mismo Yohei Bajei, el mismo que es el Salvador. El mismo Tito está citando la bienaventuranza que fue dicha y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua, el Mesías. ¿Dónde está la complicación si están entendiendo que Yeshua es Emmanuel? Entonces, ¿para qué está escrito Mateo si vamos a distorsionar los versículos? ¿Por qué no quieren creerlo? Porque han creído en la doctrina de los hombres, no en la enseñanza de parte de Elohim. Por eso nosotros hoy en día, después de todo este tiempo, escudriñando los escritos, empezamos a observar que la escritura no es el único versículo que describa que Yeshua es Elohim. Una multitud de versos que están registrados: Yeshua es Elohim. Segunda carta de Pedro en su capítulo 3, en su versículo. Permítame que les doy bien los versos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 7 al 12. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciencia hacia nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, aguantando y apresurando el advenimiento del día de Dios? A causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán. Por tanto, nosotros, considerando a lo que dice Pedro, él claramente está describiendo, está hablando de Yeshua, lo que diga con gran poder y gran majestad. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Si no es paciente para todos nosotros, creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 12. Esperados y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Tal vez un, un escrito, como en el caso de Juan, se puede equivocar. Pero que se equivoquen los escritos que fueron escritos en hebreo, el libro de Mateo. ¿Cómo le hará el mesiánico para contradecir el versículo que está registrado ahí? Pues simplemente nada más van a esconder la palabra y la van a dibujar dependiendo a l criterio. Podemos checar las diferentes versiones mesiánicas que han hecho una multitud, una multitud, una multitud de gente. Traduciendo libros al por mayor, traduciendo los libros y transmitir una enseñanza equivocada, una manipulación de los libros de tal manera que surgen una multitud de falsos profetas. Y están surgiendo todos estos falsos profetas por una multitud de gente que no le importa escudriñar las escrituras para su propia salvación. La gente que no le gusta escudriñar, que ni siquiera abre la escritura ni dos horas a la semana, porque no le interesa saber si es verdad lo que dicen los escritos. Lo que le dice su reina Valera, es lo que le dice su reina Valera y creen de acuerdo a lo que dice su reina Valera. Pero si Mashiach es escrito como Emmanuel, él es el Elohim de Israel. No lo dice nada más la carta de Tito, lo dijo el profeta Isaías profetizando acerca de Yeshua. Lo dijo el mismo rey David en los escritos de los Salmos, que Yeshua es Elohim. Lo dice el mismo libro de e s q l cuando cita acerca de Mashiach. Todos los libros, el mismo Moisés, cuando cita, está hablándose del Ojín de Israel. Nosotros podemos observar en cada uno de los capítulos de los libros, como en el caso de la primera carta de Juan, en su capítulo 5, en su verso 20, describe de esta manera. Leámoslo, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mashiach. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escribe entonces de esta manera. Voy a invitarlos a que me peguen el versículo, por favor. Gracias, gracias, mi hermano Armando. d Escribe entonces la escritura. Pero sabemos que el Hijo del o h i m el Sí, de hecho, decir el Hijo de Elohim lo hace Elohim. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado, dice aquí, entendimiento. Cuando nosotros no observamos acerca de la sabiduría que es destinada para aquellos que le buscan al poderoso, la mayor parte de la gente en los diferentes grupos del mundo. Seguirán practicando lo que sus a n c i a n o s sus líderes, ya sean m o r e s sean este, rabinos, sean este,、eh, pastores, etcétera, etcétera, van a estar creyendo en una doctrina meramente de hombres, pero porque nunca investigaron los escritos hebreos y nunca investigaron los escritos griegos, nunca les llamó la atención saber por qué pusieron en el versículo que está registrado en los grupos mesiánicos y le pusieron. En el principio la palabra era con Yahweh. Y dicen los, los creyentes yahuistas: es que Yahweh es el que, si invocas el nombre, será salvo. Y todo el mundo se va y dicen: Yahweh es el que salva. Y Yahweh te salvará si quebrantas los mandamientos y、si、cometes adulterios. No, pero tienes que decir: Yahweh Yahweh te salvará. ¿Será así de fácil poder llegar a la salvación? ¿Será así como describen los, los mesiánicos que diciendo la palabra Yahweh seremos salvos? ¿Será como dice el cristianismo: cree tú y toda tu casa y serás salvo? Si el mundo cree que de esa manera es la forma de llegar a la salvación, el día de mañana van a tener que confrontar al Hijo del Hombre y poder estar delante de él para que puedan entender si realmente es como dijeron. Si es como dijeron, era así. El día de mañana todos tendremos que estar ante el, ante el tribunal poderoso y tendremos que venir a juicio para saber si realmente el Elohim de Israel, al cual creímos y adoramos, era el verdadero Elohim de Israel. Para los cristianos, Yeshua es Elohim. Para muchos cristianos, el Padre es Elohim. Pero también el Espíritu Santo también es Elohim para ellos. Pero eso es lo que le han enseñado sus pastores a ellos. Hay otra multitud de cristianos que nada más creen en Dios Padre y en el Dios Hijo. Y algunos piensan que dos, son dos en uno. Y otros piensan que, que son dos dioses diferentes. Pero no hacen la diferencia de las enseñanzas que el Mesías está tratando de transmitir. De acuerdo a lo que está registrando el libro de Juan, Juan está transmitiendo una enseñanza y describiéndole al mundo entero. Hay una doctrina, hay una enseñanza por parte de l o j i m Pero los hombres no quieren darse cuenta acerca de esta enseñanza. Por eso, en el libro a los hebreos, hablándole a los hebreos para que el hebreo abra la mente, para que el hebreo abra el entendimiento, es, es un libro escrito a los hebreos, describe de esta manera en h e b r o s capítulo 1. Quiero que me busquen una versión, mis hermanos, a ver quién encuentra. La mayor parte de las versiones no no se entienden por esta expresión. Algunas de las versiones describen de así. El versículo que estoy tratando de escribir es el verso 8. Hebreos 1:8. Hay algunas versiones que d i c e más al Hijo. Nada más se escribe así: más al Hijo. Hay algunas versiones que se c i e r a n Del Hijo dice así. Ah, gracias. Ya me pegaron esta, mis hermanos, este armando. Más del Hijo dice: tu trono, oh Elohim. Es eterno y para siempre. Esto fue registrado por el mismo este, rey David. Y no de un solo e l o g i m Falta el versículo una vez. i、si、más, por favor, mi mano, este Armando. Si alguien debe de ser entendido, deberá de ser entendido el pueblo hebreo. Porque ellos saben leer los escritos hebreos en el libro de los Salmos. Claramente le di tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre.、El、centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ah, la diferencia es que un Dios unge a otro Dios. Esto para el judaísmo es algo aberrante. Es algo que no podría existir. Si en el libro de los Hebreos, en su capítulo 1, verso s 8 y 9, está describiendo: Del hijo dice así, tu trono, oh Elohim, es él, el Elohim que está mencionando los escritos. Es el mismo escrito que está resultado, el resultado en el libro de los Salmos, en su capítulo 45, versos 6 y 7. Por favor, peguen el verso. El mismo, el mismo versículo haciendo entender a un grupo de mesiánicos, a un grupo de judíos, que no existe un solo Elohim. Que malentendiendo los escritos y malentendiendo las escrituras, tuercen, disfrazan o no las enseñarán dentro de las sinagogas, porque el pueblo no podrá、eh, aceptar semejante tipo de doctrina. Por eso nosotros, c r e y e n t e s en el Mashiach, debemos observar este tipo de cosas.、Eh, Salmo capítulo 45, versos 6 y 7, por favor. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de tu reino es el cetro de equidad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad o la maldad. Por tanto, te ungió Elohim. e l o j í n que es en el caso de l o h i j a y lo ungió con un aceite de alegría, un aceite de óleo, más que a tus compañeros. Si nosotros entonces estamos comprendiendo que el, la misma t o r á la misma enseñanza, nos está describiendo a un Elohim y nos está describiendo que hay otro e l o j í n ¿Por qué tanta necedad o cerrar el pensamiento acerca de lo que describen los libros? Bueno, creo que el tiempo antiguo, cuando estaba el rey David y el pueblo no tenía acceso a los libros, no podían tener la Torah en sus casas para leerla. Bueno, hay que entender que la gente no podía ir por los, por los caminos y por los lugares con una Biblia o con una Torah en las manos. Bueno, hay que comprender que a lo mejor la gente no toda, nada más creía. s e le decía al rabino, porque la mayor parte de la gente no era culta, no tenía estudios. Pero, ¿qué pasa hoy en día con la gente a nivel mundial? ¿Hasta cuándo quiere abrir los ojos? ¿Hasta cuándo quiere empezar a entender que la escritura está describiendo que había dos Elohim en ese momento en los versículos que estamos leyendo? Y podríamos estar hablando de una multitud de Elohim que también eran este, ídolos. Podemos citar el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 14, hablar acerca de los ídolos paganos que también eran Elohim. Pero no estamos ahorita hablando de eso. Lo importante es saber ver exactamente por qué. ¿Por qué en el escrito describe qué es el antimesías? ¿Qué es el antimashiach desde el griego? Anticristo, la palabra antes contra, contra el Mesías, contra el Cristo. Si nosotros encontramos que la palabra en contra del Cristo, en contra del Mashiach, Podemos entender que el escrito se está refiriendo a un grupo de personas que está en contra de él. Por eso le dieron muerte. Por eso, cuando le preguntaron, tú eres el Mesías, el Hijo del l Ojín viviente, y dice, tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y dijeron ellos, ¿qué más blasfemia esperan? ¿Qué testigos estamos esperando para que condenemos a este hombre? Lo que ha hecho este hombre es digno de muerte. Entonces, nosotros hoy en día podemos comprobar los escritos y podemos entender que realmente hay un grupo de antimesías, un grupo de personas que están en contra de la enseñanza, que no van a aceptar esta forma d o c t r i n a y no la van a aceptar por lo que han sido enseñados durante miles de años. Si este grupo de personas no quiere creer, no las podemos obligar. Lo que sí podemos nosotros hacer. Es que el día de mañana, cuando venga un individuo y me diga, ese es un hijo de bastardo. Ah, bueno, muéstrame que era el hijo del bastardo, porque los escritos judíos, ellos conocen y reconocen el judaísmo, sea el judío ortodoxo, sea el asquenachi, sea el estefardí, sean los caraítas, sea el judío reformista, quien sea, ellos testifican que Yeshua estuvo en el tiempo que señalan los escritos. Y ellos reconocen que era un hombre sabio de su tiempo. Ellos no pueden negar que no existiera ese mesías. Por eso algunos judíos y algunos mesiánicos hoy en día le dicen el hijo de bastardo. Le dicen así porque describen que no saben ni quién es su padre. Y algunos inventan doctrinas inventa, inventan este, enseñanzas de tal manera que dicen: María fue violada. El hijo es un hijo de fornicación. Pero eso depende de la mentalidad de la persona. ¿Quién es el que tenga el, qué tanto odio le tenga al Mesías y qué tanto odio le tenga a la enseñanza del Maestro? Por eso encontramos a ese grupo de personas que hablan, pero hablan porque nada más quieren torcer los escritos, quieren contradecir los escritos. Hay, un grupo que se, hay grupos que están especializados por contradecir el mesianismo. En Internet los pueden encontrar. En los escritos, entonces, de acuerdo a lo que empezamos a leer y lo que vemos, es que en los escritos sí está haciendo el énfasis acerca de un grupo de personas. Cuando nosotros decimos que el anticristo, el anticristo es el pueblo judío, no estamos generalizando a todos los judíos, estamos generalizando a los que están en contra de las enseñanzas del Mashiach. Entonces, nosotros, cuando empezamos este, a ver este tipo de cosas que suceden, que observamos acerca de este grupo de personas que están transmitiendo una enseñanza en contra de nuestro maestro, después de más de casi dos mil años de que nuestro m a s h i a fue asesinado y que fue por parte de un grupo que se llamaba el Sanedrín, y que el mismo judío quiso matarle al maestro. Por haber dicho, soy el hijo de Elohim, y se le quiso la muerte porque se hacía pasar por Elohim. Ellos no alcanzaban a entender acerca de esto porque ellos nunca fueron enseñados que la palabra Elohim se la aplicaba a diferentes personas, ídolos,、eh, hombres, los cuales en diferentes tiempos fueron reyes, gobernantes, jueces,、eh, Etcétera, etcétera. Los mismos profetas ocupaban el lugar de los Elohim. Por eso, nosotros hoy en día que hemos estado meditando en esta palabra, podemos seguir, decir seguros y confiados de que el Mesías es el Hijo de Elohim viviente. Nosotros creyentes n e m a s h a c sabemos que el m a s h i a c es el Hijo de Elohim viviente. Voy a invitarlos. Este versículo no sé decirles con la seguridad, pero hasta donde sé, es un versículo que es lícito. Un, no sé si lo pueden checar en tu escrito griego que tienes antiguo. Puedes checar la primera carta de Juan 3,16. He escuchado que el verso no existe en los libros, pero no lo he podido checar porque yo no tengo los escritos antiguos. No lo tengo para acotejarlo. No lo he podido encontrar. Primera carta de Juan, si puedes, Marcelo, si lo tienes el libro. Primera carta de Juan 3,16. El versículo o sea, está yo, hablando. ¿Mande? Ahí me fijo ahora. Gracias, mi hermano. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar acerca de cómo podemos probar a los espíritus, tenemos que empezar a aprender cómo es que debemos de probar a los espíritus. Hay que creer realmente en lo que están registrados en los libros. j e s ú a es nacido en carne, sí, y fue nacido en carne y d i m o s la gloria de Él. Gloria como del unigénito del Padre, y cuando dice unigénito del Padre es el Hijo de Elohim. Unigénito del Padre, hijo de gracia y de verdad. Entonces, nosotros a q u i n vamos a atender, es a lo que está despidiendo acerca de la antimesías, del este a n t i m a s h i a c h Porque、okay, ese es el propósito. Mi sí, mi hermano.、La、primera carta a Timoteo 3,16. Ah, sí, ese versículo figura, solo que ya lo leo, mira. Dice así: Y sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Fue justificado en el espíritu? ¿Fue visto por los ángeles? ¿Fue proclamado entre los gentiles? ¿Fue creído en el mundo? ¿Fue recibido arriba en gloria? Lo único que está legado en el escrito de Reina v a l e r a y algún otro escrito es que dice que Dios fue manifestado. La palabra Dios, por ejemplo, no aparece en, en este verso. ¿Sí? Pero dice, viene hablando acerca de él que fue manifestado en la carne.、Eh, ¿Fue justificado en el espíritu? ¿Fue visto por los ángeles? Fue por l o t e n d i l e fue creído en el mundo y fue recibido en Río de Gloria. Que conforme a todo lo que venimos, venimos escudriñando, es que había uno en la antigüedad que se manifestó en carne. O sea, que si fue manifestado en carne en un momento, ¿en qué condición existía antes? Y eso es lo que nos habíamos escrito, ¿no? Que en realidad su condición era de l o h i n desde la antigüedad existía. La palabra l o h i n que está describiendo aquí. Eh, fue la que fue añadida, la palabra Dios. Pero el verso sí existe, que él fue manifestado en la carne. Pero la palabra Dios es la que se añadió. Sí, la palabra Dios nada más. Ah, e a c i a Habría que sacar la palabra Dios nada más y después todo lo demás está todo. Gracias, mi hermano. Sí, yo le tenía un poco d a más de duda a eso. Algunos escritores han mencionado que el versículo no aparece, pero como mi hermano Marcelo tiene una versión muy antigua, sé que la versión que tiene él、eh, explica cuáles son los versículos que fueron añadidos. Yo no, lo te, yo no tengo ninguna versión así este, antigua. Entonces no tengo cómo cotejarla ni el Strong, porque el Strong tiene palabras este, como, como aparece en la Reina Valera y tiene la palabra Elohim. Pero no es verdad porque también la primera carta de Juan 5, verso 7 está todo el versículo unido, todo el versículo está ahí es unido.、Eh, entonces el versículo describe: Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, ha aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo y levantado en. Y ese es el punto: que se manifestó. Y ese es el, el punto que estamos mencionando que se manifestó en la carne. Y se manifestó en la carne como el Hijo del Ojín viviente. Voy a invitarlos a que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, hasta el versículo 22, por favor. Alfonso, y en el capítulo de primera de Juan, que leíste hace rato, capítulo 5, verso 20, que muchas veces te dicen que ahí tampoco viene la palabra de Dios, segura la palabra de Dios. Dice así:、eh, para que me perdí. Dice así,、eh, verso 20. Perdón, leo este para que así、ah, le muestro acá a los hermanos también como testigos que, que viene la palabra de Dios, ¿sí? Dice: Sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y, ha, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Él. Yeshua al-Majía. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí sí viene la palabra Dios. Entonces, esta expresión que podemos encontrar en los versos,、eh, ahí te pregunta mi hermano este, Carlos este, Marcelo, a ver si le puedes poner y l e escrito de qué versión es la que tienes. Es una versión griega este, antigua, es un libro que, que sacó de una. Bueno, él te puede describir ahorita ahí, en lo que seguimos. <ríe> Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el verso 22, por favor. No me h i c a el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está, está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es la hora postrera y según habéis oído que el anticristo viene. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se p e r a que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribís porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces describe en el verso: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es el anticristo, el a n t i m a s h i a c el que niega al Padre y al Hijo. Si alguien niega al Padre y niega al m a s h i a c ese es el a n t i m a s h i a c Describen el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y si alguno de vosotros oís que el antimesías viene, así ahora h a surgido muchos anticristos. Estamos hablando no de uno. Mucha gente piensa que nada más viene un individuo, pero son muchos. Y dice. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, de ese tiempo presente, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestarse que no son todos de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. El Mesías le dijo los, al judío: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y padre de la mentira, y no permaneció en la verdad porque cuando habla de suyo es mentiroso y padre de la mentira.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 Que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y que es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si nosotros aprendemos a permanecer en m a s h i a lo vamos a, per a permanecer, pero en el conocimiento. d Escribe entonces así: Nosotros conocemos que el antimesías o el anticristo, por muchas gentes o por el cristianismo, menciona que va a venir un hombre, que va a venir un hombre y va a hacer estragos en el mundo, y va a ser en un tiempo a futuro. Eso es mentira, porque el mismo escrito de Juan está describiendo que esto sucedió en el tiempo de Juan. Ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Para eso se manifestaron ellos. Por eso no, hoy en día entendemos que la enseñanza del anticristo tampoco tiene que ver con lo que dice la carta a los tesalonicenses. Recordemos acerca de lo que describe la carta a los tesalonicenses. No tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de que son muchos anticristos o muchos antimesías, como lo está describiendo en el versículo 18. Hijitos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oíste es que el anticristo v i e n e Así es, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que este es el último tiempo. Cuando decía que era el último tiempo, es porque era en el tiempo de, de ellos, no hablando de nuestros últimos tiempos, nosotros, ya pasó casi dos mil años. En este tiempo, desde ese momento, se manifestaron una multitud de gente que estuvo en contra del Mesías. Ellos son los que le iban a entregar a muerte. Ellos son los que le darían muerte al Mesías. En el libro de Mateo, el maestro lo describió claramente. Mateo, capítulo 16, versículo 20, por favor. Capítulo 16, versículo 20, hasta el versículo、um, 21, nada más. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijera que él es el Mashías. Desde entonces Yeshua comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día.、Pero、ellos tenían que cumplir su papel y tenían que cumplir su papel en, muy,、eh, en estas condiciones. Ellos tendrían que venir a darle muerte al maestro. Como había sido registrado en los libros de los profetas. Ellos tendrían que haberle dado a muerte a nuestro Mashiach para que cumplían todas las cosas que están escritas. Pero eso es lo que nosotros hoy en día entendemos y hemos comprendido a través de los escritos. No podemos ser engañados todavía aún más, ni por el cristianismo, ni por los d e c i á n i c o s Y si alguno de ellos ha entendido lo que tra tratamos de transmitir, Que entiendan acerca de una enseñanza que cuando no se percibe o no se entiende, transmite muerte. Porque el hombre no puede alcanzar a comprender que tiene que buscar el Ojim para no ser engañados. Por eso describe Juan: Amados, no seas engañados. r o b a a esos espíritus si son del Ojim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Los falsos profetas han venido para darle muerte a los hombres. Hay que aprender de esos escritos para hacer la voluntad del Padre.、Eh, voy a invitarlos a que vayamos a la segunda carta de Juan. Versículo 5. Segunda de Juan. Versículo 5. Hasta el versículo 9, por favor. Y ahora te ruego, oh s e ñ o r a no como escribiéndote un mandamiento nuevo. Sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua y Mashías como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado. Sino que recibáis el galardón completo. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del m e s í a s no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué tiene que ver la doctrina si nada más es cuestión de aceptar al Mesías? Los cristianos creen en el Mesías, los mesiánicos creen en el Mesías. Si alguien acepta el Mesías, él es parte del pueblo. Pero no, no hay que confundir. No está el hecho de decir yo creo en el Mesías. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene el Ojín. Ahí está la respuesta. ¿De qué sirve de decir, ah, sí, el Mesías v i e n e en carne? ¿Y ya por qué dije que v i e n e en carne y yo no soy el anticristo? Sí, pero no es r e el a n t i m a s h í a c Eso no quiere decir que ya estés dentro del pueblo. Tienes que permanecer en la doctrina del Mesías. De lo contrario, ¿de qué te sirve estar mencionando que eres parte del Mesías y que tú crees que el Mesías es venido en carne? Puedes decirle al mundo entero: Yo creo que Mashiach vino en carne y vino en carne porque es Elohim. Y lo vas y lo anuncias y le dices a la gente. Pero si estás t r a s l r d i e n d o la doctrina de Mashiach, no obedeciendo los mandamientos que Mashiach nos enseña, como lo describe en el versículo 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el amor. Andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído en el principio. Ah, empieza a tener lógica, no nada más el ciclo d e Mashiach. No, nada más d e c r yo creo en la, que el Mashiach vino en carne. No es cuestión de decir que el Mashiach es el Mashiach, por decirlo. Porque si fuera eso, es como el mesiánico dice: que、eh, el que invocar el nombre de Yahweh es salvo. Si yo creo que Yeshua vino en carne, ya soy salvo. No, tengo que guardar el mandamiento, la doctrina del maestro. ¿Me he estado dando a entender todo este momento, mis hermanos, acerca del anticristo, acerca del a n t i m a s h i a c h Pregunto a mis hermanos, ¿me he dado a entender por qué el judaísmo no podía aceptar esta forma de doctrina y de enseñanza a través de los miles de años que transmitieron una enseñanza que estaba lejos de poder alcanzarse la verdad? Me doy a entender, mis hermanos. Y porque hoy en día no estemos hablando mal del judaísmo, no estamos hablando mal de los mesiánicos. Lamentablemente, para muchos mesiánicos, Sus rabinos hoy en día les enseña la misma doctrina que hace dos mil años, hace tres mil años, que nada más hay un solo Elohim, porque lo encuentran en el Deuteronomio capítulo 6, v e r s í c u l r t o Shema Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Ese me lo aprendí desde hace mucho, porque siempre contradije la doctrina judía y tuve muchos problemas hace muchísimos años. Yo veo a, a mucha gente en contra de mi persona, porque me decían que yo era una persona que estaba en contra del pueblo judío. digo, no tiene nada que ver. Han transmitido una doctrina mal y, y mal entendida a su pueblo, y esa misma doctrina hoy en día el mundo la está adquiriendo. Ahí la escritura describe que un Elohim unja a otro Elohim. No me importa si es el Mesías. Si es el padre, ahí dice que un Elohim ungió otro Elohim. La idea de que hay un solo Elohim está equivocada. No importa, porque el mismo libro en el hebreo describe que un Elohim ungió otro Elohim. No me interesa lo que pueda pensar, lo que pasa en tu mente. Ahí describe claramente que existía no solo un Elohim. Y mientras el pueblo judío quiera cerrar la mente, y mientras el pueblo mesiánico quiera cerrar la mente, en el cristianismo no hay problema porque el mesianismo sí cree que hay más Elohim. El problema en el cristianismo es que no separa una cosa de la otra, le da igual todas las cosas. Lo que tiene que empezar a hacer entonces el cristianismo es empezar a meditar en las cosas que describe, porque el cristianismo piensa que va a venir un hombre malo, perverso, que va a hacer cosas atroces, porque es el anticristo, que va a venir con, turba, con un turbante azul, que va a venir con una ropa azul, que va a ser un hombre de allá de Arabia Saudita, que va a ser de allá de Irak, que pudo haber sido Saddam Hussein, que puede、eh, ser. Osama Bin Laden, que, etcétera, etcétera. Una diversidad de pensamientos, criterios, forma de, de pensamientos, este, toda una clase de doctrinas y de enseñanzas que no coinciden con la escritura. Por eso es el mandamiento que hemos aprendido desde el principio: que nos amemos los unos a los otros. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. ¿Quiénes ¿quién es, hacen esto? ¿Quién es el que hace esto? Es el engañador, el antimesías. Ellos no creen que Mashiach vino en carne. Y hoy en día en el mesianismo están tratando de tosar Juan 1-1. Y Juan capítulo 1, verso 1 y 2, y tratan de torcerlo porque dicen esto no es posible, porque el judaísmo durante miles de años han enseñado, y ellos son hebreos, y han enseñado hebreo, y ellos son los hebreos, y ellos han enseñado el hebreo y la Torah, y、eh, a Moisés le fue a la Torah, y ahí debe de decir otra cosa que no sea verbo, porque la palabra logos dice igual a dabar. ¿Quién dice semejante cosa? ¿Por qué le ponen Yahweh si dice、eh, deos en griego? Deben de poner Dios en castellano, o si no quieren poner Dios porque dice n que es una blasfemia, porque es algo malo, que le pongan, dice entonces. Y aunque le pongan palabra, le pongan Torah, en el versículo de Juan 1, 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ese es Yeshua, el Mesías. No pueden describir que sea la Torah. Algunos dicen es que es la Torah y Yeshua vino a dar la perfecta interpretación de la Torah. Y otros dicen: No, Yeshua vino a cumplir y a hacer la Torah. Y ahí es un conflicto que nadie quiere terminarlo porque quiere seguir defendiendo que la Torah es para que nosotros la obedezcamos. Para cualquiera de los que tratan de enseñar una doctrina sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Es porque no han conocido la enseñanza del Elohim eterno, por eso tienen que esforzarse tanto cristianismo como mesianismo a hacerle entender que lo que describen los escritos, sean griegos o hebreos, nos están dirigiendo al Mesías y quieren que hagamos su voluntad. Porque la, primera, que la segunda carta de Pedro nos está enseñando que si no guardamos sus mandamientos y、si、no permanecemos en la doctrina, no nos sirve de nada, absolutamente de nada sirve. ¿De qué me sirve si yo creo en Mashiach? Y estoy en pecados y delitos, eso me podrá salvar. No hay forma de poder alcanzar la salvación. Juan, capítulo 1, verso 14 al 18. Esta es la enseñanza que está escrita y que ha sido delegada a aquellos que creen en Mashiach Yeshua. Y todos aquellos que c r e e n en esto tienen la vida eterna si guardas sus mandamientos y permaneces en la doctrina del Mesías, el Señor nuestro.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 Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracias o b r e g r a c i a Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua e l m a s i í a A lo hoy nadie le vio jamás, el unigénito, el Hijo, que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Aquel verbo, aquel dabar que dicen ellos, que no es dabar, aquella palabra fue hecha carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Eso lo hace ser hijo, el unigénito del Padre, el único, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamando, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque él existe desde los tiempos del inicio, desde los tiempos de Adán está. Como a a b r h a m dio testimonio, Abraham no había de ver mi día y lo vio y se alegró. Verso 16: Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el m a s h i a c Y ahí viene el título: Yeshua h a m a s h a c o Yeshua el Mesías. A Elohim nadie le vio jamás. Si no es t unigénito, el Hijo del Dios viviente que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De eso es de lo que estaba hablando el príncipe, d el e sumo sacerdote de la casa de Israel, cuando le pregunta al m a s í a ¿Eres tú el, el Mesías, el Hijo del Ojim viviente? Yeshua le responde: Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Ojim. Los príncipes de Israel no se iban con, a contener con semejante blasfemia, según ellos, porque esa había sido la doctrina que habían enseñado durante mucho tiempo atrás. Y que de nosotros sabemos que todos los que aborrecieron al Mesías son el antimesías, porque no guardaban sus mandamientos y porque no andaban de acuerdo a la verdad. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, por favor. Él es la imagen del o i e n Invisible, el objeto de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es a n t e que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo es el uno, Perdón, no se lo estoy diciendo a ustedes, mi señor, lo digo acá, aquí en, en la casa. ¿eh? <coughs> Colosenses capítulo uno,、eh, el versículo que leyó, el e versículo quince al diecisiete, Describe. <coughs> me es complicado, me es complicado, permítame c o n t e s t a Él es la imagen del Elohim invisible. El primogénito de la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean en tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso es lo que está describiendo Juan. En el principio d el Verbo y el Verbo era con el Ojín y el Verbo era el Ojín. Este era en el principio con el Ojín. Todas las cosas por él fueron hechas. Él fue el que hizo. Por eso él es el Elohim de los cielos y la tierra. Cuando describe el Génesis, en el principio creó el Elohim los cielos y la tierra. Y por eso de la palabra Elohim en el Génesis. El Génesis está hablando de Elohim porque no está hablando de tal vez uno, sino de dos. Y por eso、mi、vino esta palabra en el hebreo. Sí, mi hermano. En el capítulo de Juan 1, verso 4, te dice que en ese l o h í n estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, porque también se enseña que era, la, que era una luz, o sea, que era una palabra que es esa luz. Pero ahí claramente te está diciendo que en ese l o h í n que era por el que fueron hechas todas las cosas, te está diciendo que en ese l o h í n estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, no te está diciendo que era la vida. Porque te dice que la vida y la luz son lo mismo. Porque dicen, Él estaba la vida y la vida era la luz. Pero no dice que Él era la vida. O sea, tampoco puede ser la luz. Te dicen, Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No sé si me, me entiendes o me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, se entiende el concepto c e r c a de que. Eh, él está describiendo,、eh, entiendo el concepto, pero también entiendo el concepto acerca de lo que trata de transmitir el verso y de lo que describen otros versos acerca de que en, en él está la vida. Hay versículos que dicen: La vida está en el Hijo del Hombre.、Eh, entonces, a veces se ve como c o n t r a p r o d u、eh, c t i a como que hay una contra, ¿no? Pero lo que está tratando de transmitir es que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque Él es el que transmitía esa enseñanza, eso es a lo que estás refiriendo. Él transmitía esa palabra que daba vida a los hombres. A eso te estás refiriendo, ¿no, mi hermano? Exacto, y Él mismo dijo: la, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, eran las palabras que Él daba ya para dar vida en la antigüedad, como también cuando vino manifestado en la carne, está haciendo exactamente lo mismo que, tení, que hizo con los hombres desde el principio, cómo les dio la vida por medio de su palabra. Entonces, cuando observamos acerca de lo que el príncipe de la casa de Israel hizo y lo que hicieron los judíos, fue por causa de lo, que, de lo que habían aprendido durante miles de años. Durante todo este tiempo, ellos habían sido enseñados de una manera no correcta. Por eso, nosotros hoy en día entendemos que este Mashiach, Había sido el maestro, el verdadero maestro. Por eso en la escritura él dice: No tenés a muchos maestros. Nuestro maestro es Mashiach. Y si queremos encontrar la vida, está la vida en él, porque él es el maestro. Mateo, capítulo 23, versículo 9 al 11: En él estaba esa enseñanza. Él era el maestro que nos transmitiría la enseñanza para la vida eterna. Mateo 23, versículo. 9 al 11. Perdón, creo que me equivoqué. Déjenles muy bien el verso. Mateo 23. l é a l o por favor. Mateo 23, versículo 7 hasta el versículo 11. Leo desde el 5, porque en el 7 empieza hablando y las salutaciones en las plazas, como para ver de qué se está hablando, ¿no? Bueno,、ah, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues encentran su filactería, extienden los flecos de su manto, aman los primeros asientos en la cena, las primeras filas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el m a c í a y todos vosotros sois hermanos. El que es mayor, y se llamamos maestro porque uno es vuestro maestro en Mashiach. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y por eso nosotros encontramos hoy en día en el Mashiach, que él es el maestro de la casa de Israel. Él es el único maestro en el cual podemos confiar. Hay que evitar doctrinas de la antigüedad. Evitando ese tipo de enseñanzas que hoy en día está carcomiendo la mente y la vida de los hombres, que tratan de servir al poderoso, pero que se están yendo tras de las enseñanzas y de las fábulas y de las tradiciones de los hombres que las habían practicado hace miles de años atrás. No es posible que en el tiempo antiguo lo hicieran, pero lo decía el pueblo porque no tenía otra, porque no sabía leer los escritos. Por eso Daniel hablaba de que en este tiempo se incrementaría la sabiduría, la ciencia se incrementaría. Que es la d a a t y se incrementaría, y hoy en día vemos muchos hombres sobre la tierra, los cuales hoy podemos describir y podemos comprobar que la Escritura habla acerca del Mashiach y que describían los libros que l e e n el Elohim de Israel. Y hoy en día también entendemos a través de los escritos griegos que Mashiach es el Elohim de Israel, a es esa el Elohim que esperamos. Ese es el Yohei Bajei que esperamos, como dice en Zacarías capítulo 14, verso 9. Esa ley e l o h i m al cual que se describe como el Señor de los ejércitos, al que estamos esperando. A ese Señor que escribe en los libros y que en el judaísmo no pueden aceptar que Él sea del que hablan los mismos profetas. El Padre Eterno nos ha permitido ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos para que hagamos una diferencia que no ha hecho el mundo entero. Aprendamos a someternos a su voluntad para ser parte de este gran pueblo y que podamos alcanzar las bendiciones de la vida eterna, siempre y cuando realmente queramos alcanzarlas. Bendito sea el pueblo que hace su voluntad, que aprueba sus mandamientos, que demuestra con sus actos que hace la voluntad de Él, porque la carta no está describiendo que por medio de decir yo creo en Mashiach, ya somos salvos por decirlo. Porque muchos interpretan que los libros se deben de leer de esa manera. Es una equivocación, es un error. La escritura no nos está enseñando que debemos de creer de esa manera. Pero como hay versículos que, según ellos, así lo dicen, pues así debe de ser, porque así se entienden las cosas. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. No nos está diciendo que creamos nada más el decir Yeshua es el Mesías y ya. Qué tan qué fácil sería que somos nacidos de l o h í m nada más decir que, que Yeshua es el Mesías. Uff, cualquier a catolicismo en l mundo entero ya es este ya es ya nacido de l o h í n porque ha dicho que el Mesías es Yeshua. Capítulo 5 de la primera carta de Juan, verso 1, por favor. Todo aquel que cree que Yeshua es el Machiah es nacido de l o h í n Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero esto habla de un engendramiento, de un nacimiento, y dicen, bueno, nada más como dice el verso, todo aquel que cree en Yeshua es el, de, perdón, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Elohim.、Ah, tan fácil, nada más es como decir, el que invoque el nombre de Yahweh es salvo. Imaginemos, no nada más decimos que el Mashiach Yeshua es el Mashiach y decimos, ah, pues con eso ya somos nacidos del Ojim. Si digo Yahweh, con eso soy salvo. Son cosas muy erróneas. Son cosas erróneas, cosas que están equivocadas. El mismo capítulo, en los versos que siguen, nos está describiendo, versículo 2 y versículo 3 de la primera carta de Juan 5, versos 2 y 3 ahora. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En esto conocemos que amamos a los hijos del Ojín, cuando amamos al Ojín y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué el pueblo judío no pudo guardar los mandamientos del Padre? ¿Por qué no pudo? Porque creían en otras doctrinas, porque creían en otras enseñanzas, como dice la carta. Si no permaneces en la doctrina de m a s h i a no podrás encontrar lo que e s t á d escribiendo los libros. Este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no son gravosos. Pero eso no lo va a poder entender todo aquel que se acerca al Mashiach, porque los que hemos estudiado este capítulo nos dimos cuenta que era más complicado de lo que era, porque pensábamos que nada más, ah, sí, mira qué bonito, s s o m queremos en Mashiach, Yeshua, ya somos. Ah, el que guardó los mandamientos, ya también lo entendemos. Y seguimos leyendo el capítulo, seguimos leyendo, y digo, uh, pues ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a creer que Yeshua es el Mesías? Algunos dicen que era Yeshua de Nazaret. ¿Era así? No, una cosa es que se haya criado en Nazaret y otra cosa es que haya nacido en Nazaret. Yeshua no era de Galilea. Yeshua era de Judá. Yeshua había nacido en Belén de Judea. Los profetas lo habían descrito así y así se tenía que cumplir. Hoy en día las religiones están proclamando toda clase de doctrina y toda clase de enseñanza. Pero si nosotros no meditamos en esta palabra. También seremos contaminados, como ha sido contaminada una gran parte del pueblo a nivel mundial. Esforcémonos por entender y comprender las enseñanzas del Padre Eterno. Meditando en esta palabra, meditando en esta enseñanza, podremos entender por qué los judíos le abofetearon, lo golpearon, se burlaron de él y le decían: Si eres el Mesías, adivina quién fue el que te pegó, di quién es el que te pegó. ¿Cómo es que un grupo de personas pueda haber este, este pensamiento de estar ofendiendo y golpeando a una persona? El Mashiach nos enseña que no nos venguemos. Mashiach no les había hecho nada a ellos. Lo único que querían hacer es desahogar su, sus pensamientos inicuos, una forma de vida equivocada, transmitiendo odio y enojo. Y vemos a un grupo de enseñadores que no nos dan más que una clase, una clase que nos están dando, que es la clase de la ignorancia y de la perversión. Por eso voy a decir que los judíos son perversos, no. Estoy hablando acerca de un comportamiento que se efectuó en el capítulo 26 del libro de Mateo. Estoy observando a un grupo de personas que no alcanzaron a comprender y entender cuál era el propósito. Pero pasaría lo que fue descrito por el profeta Daniel por causa de no haber obedecido. Cuando vienes a la abominación desolable en Jerusalén, el que le entienda, vieron una abominación que no se esperaban. El templo fue destruido. La ciudad y la gente que vivía en la ciudad de Jerusalén fue muerta. Esa fue la abominación desoladora. Todos los que creyeron en Mashiach y se acordaron de su dicho: cuando veas la tierra rodeada de ejércitos a l i r porque su destrucción ha llegado, pudieron y salvaron su vida. Pero no fue así con aquellos que no aceptaron a Mashiach. Todos los que se quedaron en Jerusalén perecieron por causa de lo que fue escrito por él, por no haber creído en él, por todas las cosas que hicieron en él. Mashiach les dijo: ¿Por qué lloráis, hijas de Israel? ¿Por qué lloráis por mí, hijas de Jerusalén? Llorar por vosotras y por vuestros hijos, porque si n el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Hemos aprendido y hemos conocido que Mashiach vino en carne y habitó entre nosotros y vimos esa gloria, porque había sido llamado Emmanuel. Que con, quiere decir que con nosotros está el Ojim. Y si el mundo mesiánico no lo quiere aceptar, aún viendo todos los versos que hemos visto y las enseñanzas de la misma Torah, y describen que él era el Salvador, porque viene la misma palabra Yeshua y podemos citar los otros versículos que dicen en la Torah. Pero si no quieren creer a los escritos, ni quieren creer a lo que describen los escritos, Del libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Y si aún así el mismo cristianismo no quiere entender que hay que guardar la doctrina y la enseñanza, tendremos quien nos juzgue la palabra que se ha hablado. Ella nos va a juzgar en el día postrero, porque todos nuestros, nuestros pecados y nuestras maldades vendrán delante del poderoso y Él juzgará todas nuestras obras. Vamos a leer nuevamente la carta de Juan, mis hermanos.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 Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos enga engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua Mashiach ha venido en carne, quien es, es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no <coughs> perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Mashiach no tiene Elohim. El que persevera en la doctrina de Mashiach, ese sí tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis、si、en casa ni le digáis bienvenido. Pero ¿qué pasa con nosotros? Llega el mesiánico, le dice, pásale,、no、te, que el p o d e te bendiga. Le da la mano, le pasa y le dice, ven, siéntate. Escucho, todavía aparte de que le escucha, está oyendo todas las b a r b a r i a s que está diciendo, siguen aceptando doctrina de él. Cuando el m a s h i a c nos ha dicho que nos guardemos de la doctrina del fariseo y del escriba, hoy en día el mesianismo trae mucha doctrina de los príncipes de aquel tiempo, y aún así no queremos dejar de estar escuchando. Espero que no seamos extraviados y que no perdamos el sentido común de lo que el maestro nos enseña día tras día. Nosotros hoy en día hemos conocido que el Mesías es el hijo del Elohim viviente. Eso quiere decir que Mashiach es el Elohim de Israel. Le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, él es el Elohim de Israel. Mis hermanos, creo que nosotros hoy en día debemos de apartarnos de ese tipo de pensamientos e ideologías que traen los hombres. Esto que hemos visto no tiene ninguna relación porque mucha gente lo confunde y lo mezcla. Hablábamos de muchos a n t i m e s í a s de muchos falsos cristos, muchos, no pocos.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 Tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. No tiene absolutamente nada que ver. Hay que entender que es i n i c o cuyo advenimiento es operación de Hasatán. Está hablando de uno, no de muchos. Hay que entender que nada más es uno. No estamos hablando de muchos, nunca lo relacionen. a p r e n d e n a ser entendidos. Este verso nada más habla de uno, no de muchos. Posteriormente veremos la explicación de este verso, si el Padre lo permite. Pero hay que separarlo, hay que tenerlo en la mente. No tiene nada que ver la carta a los tesaloneses con lo que describe Juan acerca del antimesías. Mis hermanos, l e a m o s por último y entendamos por qué el Sanedrín le dio muerte a nuestro maestro. Le dio muerte al maestro por causa de una doctrina que se ha enseñado durante miles de años. Una doctrina en la cual nada más se cree que hay un solo Elohim, de acuerdo a lo que describe Deuteronomio 6, versículo 4. Nosotros no creemos de esa manera, porque hacemos s e p a r a c i o n entre s e la palabra Él y la palabra Elohim, que es una palabra singular y una palabra plural. También en el singular Él viene la palabra e l i n que es un plural. La diferencia es que la palabra Él. Tiene una aplicación diferente que la palabra Elohim. Tengamos esto en nuestra mente. Pensemos y apartémonos de doctrinas que no son benéficas para la enseñanza del pueblo. Mateo, capítulo 26. Volvamos a regresar al capítulo donde pensamos, mis hermanos. Capítulo 26 del libro de, del libro de Mateo, versículo 62. Hasta el versículo 66, por favor. No, perdón, hasta el versículo 68. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo. Te conjuro por el Ojín viviente que nos digas si tú eres el m a g i a el hijo de Elohim. Y u o le d i j o Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras diciendo: Hablas quemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo b o f e t e a r o n diciendo: Profetízanos, Machía, ¿quién es el que te golpeó? Esto hicieron con el maestro, por causa de no haber entendido una enseñanza, por causa de no haber apreciado la doctrina que estaba escrita desde los profetas. Que no nos pase los, no, a nosotros lo mismo, no sea que el día de mañana, y oiganlo bien, escúchenlo bien. Gente que sabía lo mismo que ustedes oyen, enseñando lo mismo que yo enseño hace aproximadamente 10 años que enseñábamos lo mismo, hoy en día se volvieron mesiánicos. Espero, mis hermanos, que tengan este tipo de enseñanzas bien y bien entendidas en sus mentes. No dejen de ser engañados ni extraviados por el engañador. Si alguien piensa que está firme, mire, no caiga, porque muchos veré caer y muchos los veré regresando a las cosas que nunca dijeron regresaremos a estas enseñanzas. He visto que h a b í a mucha gente y gente que sabía, gente que conocía, que enseñaba de la misma manera que un servidor y que conociera una multitud de versículos y de enseñanzas. Hoy en día se ha vuelto mesiánico. Es mi h e r mano en la carne, mi h e r mano en la sangre. El mismo que enseñaba que no tendríamos que llevar títulos, hoy se llama m o r e Hoy le dicen Moré, hermano m o r e esto, hermano m o r e para acá, hermano m o r e para allá. y El hermano m o r e hoy en día, después de que usábamos playeras y, pla y pantalones simples y sencillos para transmitir en un día de Shabbat, hoy se viste de negro y de blanco, con sombrero, con palito, se viste con kippa. Se viste con todos estos ornamentos porque es bonito. Mis hermanos, no les miento. Guarden los mandamientos y tengan en mente lo que les estoy describiendo. No piensen que están firmes porque ya lo entendieron, porque muchos de nosotros todavía caeremos. Que el Padre e t e r no nos permita no caer, igual que muchos han caído. Que el Padre e t e r no les bendiga y les guarde. Y si es posible, que mucha gente que pueda oír este audio. p u e d a entender lo que tratamos de transmitir. No estamos en contra del judaísmo ni en contra del mesianismo. Estamos en contra de las doctrinas que le enseñan a la gente. A causa de que no tienen tiempo para escudriñar o porque no tienen el apetito para escudriñar las escrituras, son engañados por mucha gente que no escudriña las palabras del poderoso. Y hoy en día está en la, la facilidad en, los, en, en la computación. Tenemos estos programas para poder leer el hebreo y poder leer el griego. Para que no nos engañe nadie. Mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde. Y los veo mañana temprano a las nueve y media para que sigamos en este día de Shabbat. Que Padre Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos oración para que podamos este,、eh, despedirnos en, esta, en este inicio de Shabbat y podamos este, estar el día de mañana reunidos nuevamente para guardar el día. Hermano, ¿quiere orar a alguien o hago oración yo, hermano Alfonso? Vamos a orar, mi hermano. Bueno. Hola, e Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua, nuestro Machiah, te agradecemos por, por esta enseñanza. Gracias porque tú nos permites entrar en, en la Menujá, entender tu palabra, Padre Santo, conocer de tu enseñanza. Te pedimos y te rogamos nuevamente, así como. Ha sido un pedido de oración、eh, en este día de, de Shabbat a través de la enseñanza. Realmente ha sido una manifestación, una expresión de deseo de oración del corazón de mi hermano Alfonso, de orando al poderoso con el entendimiento por medio de las escrituras, como lo expresado, que realmente toda la, la enseñanza de hoy nos enseña、eh, que no nos podemos dejar engañar. Tenemos que escudriñar la escritura, que no podemos prestar oído a los espíritus engañadores, a las, las doctrinas de demonios, sino que tenemos que ser temerosos y escudriñar la palabra. Padre bendito, te rogamos que realmente podamos llegar a comprender y entender la, la enseñanza de por qué viniste en carne, por qué realmente tú eres el Mashiach, que realmente tú, Yeshua o、oh, Mashiach, eres el, el Hijo del Elohim vivir. e n Que podamos llegar a entender cada una de estas enseñanzas, comprenderlas. Padre bendito, y que no solo por este audio, sino que nosotros también te n s a m o s de tal manera que cuando hay alguien que, que venga con estas enseñanzas erradas o equivocadas, Padre, que en tu misericordia tú nos permitas tener la sabiduría para poder enseñar correctamente tu palabra y que así sean muchas las personas que puedan salir del error, Padre bendito, no por nosotros o por nuestra sabiduría, sino que realmente. Eh, se cumpla la palabra, Padre, que de lo que hay en nuestro corazón, de esa t o r á de m e d que esté en nuestro corazón, las palabras de sabiduría que estén en nuestro corazón. Cuando abramos nuestra boca para hablar o enseñar tu palabra, realmente seas tú la que, tú, Padre b e n í t e o por medio de tu enseñanza, la que lleves ese conocimiento de verdad a otras personas, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Yeshua, que nos tengas misericordia, que nos tengas compasión. Padre bendito, que no nos permitas caer en el error, que podamos permanecer en la doctrina del Machía. Padre bendito, ese es el deseo, lo que hoy como congregación oramos con este conocimiento, con este entendimiento de la enseñanza que hemos comprendido, entendido hoy día. Queremos realmente permanecer en la doctrina del Machía para pertenecer a ti. Realmente queremos pertenecer, Padre, a este pueblo que ha entendido que Machía fue manifestado en la carne. Entendido que Él existía en la antigüedad, que Él existe desde tiempos antiguos. Entendemos que Él fue el principio de la creación, es el primogénito, es el primero entre muchos hermanos que, resucitó, el primero entre muchos que ha logrado la resurrección. Entendemos, Padre bendito, que Él fue manifestado para traernos la vida a nosotros, así como en el principio, en esa condición de e l o h i n eterno, le daba vida a los hombres allá en la antigüedad. Entendemos que fue manifestado en la carne como un ser mortal que iba a morir. Y que también vino con el propósito de darnos vida por medio de sus enseñanzas, como dice la palabra. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que él nos ha hablado son espíritu y son vida. Como lo dice tu santa palabra en Juan 6, 63, Padre bendito. Padre santo, entendemos, lo comprendemos, Padre, tú nos has dado entendimiento para entender al verdadero, al único, al que vino para darnos vida, al Yeshua, al Mashiach, ese es el verdadero de los gil. Y en Él está la vida eterna, Él es la vida eterna. Padre Santo, te agradecemos, Padre Bendito. Te rogamos cada uno, no ocultes tu rostro, que no lo ocultes de nosotros, sino que nos permita seguir comprendiendo tu enseñanza, comprendiendo tus palabras, Padre. Comprendiendo y entendiendo acerca de este Manuel que se manifestó en esa carne. Padre Bendito, por cada uno de nuestros hermanos, te rogamos que, que están conectados en la radio, Padre. Los hermanos que van a escuchar esta enseñanza, este audio. Padre, te rogamos misericordia, compasión, Padre bendito. No tengas en cuenta, así como no tuviste en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas. Yo te ruego por cada una de aquellas personas que han de escuchar esta enseñanza en internet, a donde se vaya a subir, para que tú tengas misericordia y a l h o m b r e los ojos de su entendimiento, Padre bendito, para que puedan tener el conocimiento el entendimiento de tu palabra, Padre. Te lo rogamos, te rogamos, Padre, para que crean, para que vengan a la salvación, para que vengan a la vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua por todas estas personas que han de escuchar este e n s e ñ a n t a También te ruego por mis hermanos que están conectados aquí, Padre, si hay alguna enfermedad o padecen de algo, Padre, en su cuerpo físico, Padre, ten misericordia, Padre. No es que tengamos nuestra esperanza, nuestra mirada puesta en esta tierra. Padre bendito, porque tú puedes salir la vida de cualquiera de los que aquí estamos y de los que aún, hermanos que no están conectados, cuando tú quieras. Padre bendito, pero. ...que Está en ti tener misericordia de alguno de los hermanos que está enfermo. Te pido que tengas misericordia. Sabemos, Padre, que tu palabra nos enseña que la oración del, hecha con fe de un justo puede, puede sanar, Padre. Te pedimos, Padre, no porque nos consideremos justos, sino realmente creemos, Padre, que tú puedes obrar una sanidad en, en los hermanos que están enfermos. Yo te pido por mi hermano Edgar, Padre, que tú tengas misericordia. Padre Santo, yo te ruego. Que tú le sanes s su vida, Padre bendito. También te ruego por mi hermano Maxi, te pido por, por Estela, su s hija, s que aún no están conectados aquí. Padre, que tú les permitas、eh, llegar a, a tener los medios para, para arreglar su, su máquina, para que puedan estar con nosotros. Te pido, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que no están conectados, por mi hermano Filiberto, en donde esté, donde se encuentre, Padre, te pido que tú le alcances tu salón. Padre Santo, que no se olvide de tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. ¿Cuántas experiencias hay de personas que estuvieron en situaciones como la de Él y tú les alcanzaste por medio de tus malas, les alcanzaste consuelo, les alcanzaste salvación? Padre, tal vez no puede l l e g a r nuestra palabra, nuestra voz ahí, pero s、sí、i tú puedes hacer este tipo de, de impresionantes milagros como los, los has hecho y lo trata tu palabra, Padre. Testimonios que hay en la Escritura de cómo Pedro, cómo Pablo fueron visitados por estos malas. Padre, te rogamos, Padre. O te pedimos por cada uno de los hermanos y te pedimos, Padre, sobre todas las cosas, Padre Santo, que nos p e r m i t a s ver tus rostros cada día. Padre, a resplandecer tu rostro sobre este tu pueblo en el nombre de Yeshua para que no perezcamos, para que no muramos y no escondas de nosotros tu rostro, Padre. Te rogamos, Padre Santo, que nos permitas cada sábado entrar en Benujá en el nombre de Yeshua, Padre bendito. Agradecemos, Padre, por esta enseñanza y te rogamos, Padre, que mañana. En la primera enseñanza de la mañana y en la tarde, realmente, Padre, esté tu m e r u j á esté tu conocimiento en el nombre de Yeshua, Padre Santo. Y que realmente podamos entender el amor, el amor a los hermanos, Padre. Realmente, Padre, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén, Padre Santo. Que el poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre nos permite, este, podemos irnos mañana a las nueve y media de la mañana para poder seguir este día de Shabbat. Que el poderoso les bendiga y les guarde a todos mis hermanos. Shalom, mis hermanos.